¿Qué es la Reforma llamada Reforma Protestante? El protestantismo, si se quiere llamarlo así, comenzó como un movimiento restaurador de la Iglesia Cristiana Occidental en el siglo XVI, dando lugar a la Reforma Evangélica Cristiana que separó a las Iglesias Reformadas de la Católica Romana. El objetivo declarado de los reformadores pioneros era en realidad restaurar la fe cristiana como había sido en sus orígenes, manteniendo lo que ellos consideraban valioso de la tradición que se había desarrollado en los siglos, eh, digamos, intermedios. Para poder entender plenamente la historia de la iglesia cristiana evangélica, y la Reforma en sí, es importante tener en mente el principal reclamo de la Iglesia Católica Romana de la sucesión apostólica. Según ellos, los doce apóstoles encabezados por Pedro, no dice esto la Biblia, pero sí el catolicismo... pasaron su autoridad a sus sucesores, que también ellos inventaron, quienes a su vez delegaron la autoridad apostólica al clero católico romano, continuando así a través de los siglos hasta el día de hoy. La iglesia católica ve a Pedro, dicen ellos, como el líder de los apóstoles con la mayor autoridad y aseguran, por lo tanto, que Sus sucesores llevan consigo esta gran autoridad hoy en el Vaticano. Es por esta sucesión apostólica que la Iglesia Católica reclama una facultad única para interpretar la Biblia y para establecer la doctrina, lo que usted tiene o no tiene que creer, así como afirman tener un líder supremo eh, en la persona del Papa, el cual es, según ellos, infalible. Es como Dios, cuando habla ex-cátedra. Esto es cuando lo hace en el ejercicio de su oficio como pastor y maestro de todos los cristianos. Por lo tanto, de acuerdo con la postura católica romana, como sus enseñanzas y tradiciones provienen de los papas y sus concilios, son tan infalibles y autoritativas, como la misma Escritura, la Biblia. Esta es una de las mayores diferencias entre el catolicismo romano y los cristianos evangélicos, y fue una de las razones fundamentales para la Reforma que hoy conocemos. En realidad, el movimiento cristiano evangélico precedió a la Reforma del siglo XVI. Las inquietudes de la Iglesia medieval tardía anticiparon la Reforma con sus denuncias a la corrupción generalizada que hasta hoy continúa en la Iglesia Católica Romana, así como de aspectos importantes de las enseñanzas católicas, como que si fueran verdades bíblicas. Al empezar el siglo XII, los valdenses, seguidores del mercader francés Pierre Waldo, practicaban lo que consideraban el sencillo y no corrupto cristianismo de la iglesia primitiva. El movimiento localizado en Francia e Italia sobrevivió a una violenta persecución oficial de los cristianos católicos. Durante la Reforma, muchos valdenses se convirtieron al calvinismo. Alrededor del año 1380, los llamados Lolardos, aparecieron en Inglaterra, guiados por las enseñanzas del teólogo John Wycliffe. Los Lolardos fueron perseguidos, pero sobrevivieron e influyeron en la reforma de la iglesia. El reformador religioso inglés del siglo XIV, John Wycliffe, conocido como el la Estrella Matutina, de la Reforma, atacó con audacia al propio papado, arremetió contra la venta de indulgencias las peregrinaciones, la excesiva veneración a los supuestos santos y los bajos niveles morales e intelectuales de los sacerdotes. negó la autoridad de los prelados eclesiásticos por considerarlos corruptos en el plano moral, la transubstanciación y otras enseñanzas tradicionales, mientras abogó por la fe bíblica sencilla, tal como lo fue en los días de los apóstoles. Para hacer llegar sus ideas a individuos de cualquier, digamos, extracción social, Tradujo la Biblia al inglés y comenzó a predicar en esta lengua y no ya en latín. Sus enseñanzas se extendieron a Bohemia, donde calaron en el reformador bohemio Jan Hus, cuyos seguidores, los husitas, reformaron la iglesia bohemia y consiguieron una independencia virtual, tras el martirio de este hombre llamado Haas, quien fue excomulgado por Alejandro V y quemado vivo por orden del concilio de Constanza de la Santa Iglesia Católica. La ejecución de Haas por herejía, el año 1415, desencadenó casi de inmediato el estallido de las denominaciones, guerras, justistas, etc. En Alemania, uh, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles alrededor del año 1450, y este fue probablemente el desarrollo más influyente del período anterior a la Reforma. Lo primero que hizo fue ...imprimir una Biblia en latín, en 1454. Sin embargo, lo que se conoce como la Reforma, propiamente dicho, es al movimiento en la cristiandad occidental que surgió alrededor del año 1500 y culminó a mediados del siglo XVII produciendo la separación de la iglesia que llegó a ser conocida como protestante... y la Iglesia Católica Romana completamente opuestas entre sí. Fueron muchos los factores que contribuyeron al impulso de este movimiento, pero la gota que hizo desbordar el vaso y producir la separación final fue el abuso de parte del clero y la venta de indulgencias. Mientras la Iglesia Católica Romana enseñaba que las doctrinas del Señor Jesucristo y del de Pablo eran muy místicas y que no podían ser interpretadas por el hombre común, y ellos no lo eran, y que además la mayoría eran, eh, digamos, alegor, digamos, alegóricas, alegóricas mejor dicho, y que no podían ser explicadas porque era alegoría, y naturalmente, No era posible que fueran explicadas literalmente. John Collett, que nació en Londres alrededor del año 1467 y murió en 1519, rechazó esto y aseguró que las Escrituras, la Biblia, era algo para todos. Las predicaciones de Collet influyeron mucho en el teólogo llamado eh, Desirius Erasmo. Y contribuyeron a impulsar la reforma. Luego tenemos a Martín Lutero, el iniciador de la reforma en Alemania. Él nació en Eisleben, eh, Turing, Turingia, algo así, el 10 de noviembre de 1483. Era hijo de Hans y Marguerite Lutero y fue criado en un hogar donde. imperaba la religión profunda y la pobreza. Asistió a la escuela en Mansfield, Wittenburgo y uh, Eisenach. Luego se matriculó en la Universidad de Erfurt, donde obtuvo los grados de canciller y maestro de artes. En el año 1507 fue ordenado sacerdote. Durante esos años, antes de obtener su doctorado en teología, Lutero estuvo luchando con el problema de su salvación personal. Mientras se encontraba en el monasterio, como fraile en Wittenberg, realizaba las tareas y oficios de rigor, se confesaba frecuentemente y cumplía las penitencias que le, se le imponían. Existen muchos mucho debates respecto al momento exacto en que Lutero tuvo la plena comprensión del significado de la justificación sólo por gracia, por la fe en Cristo. Algunos dicen que fue en 1514 y otros dicen que fue en 1518. Fue en esos años de intenso estudio bíblico cuando leyó los escritos de los padres de la iglesia, especialmente los de Agustín. Sin embargo, también fueron años de angustia espiritual, sobre todo después de haber ido a Roma con una misión de su orden y haber visto la corrupción moral ya en aquellos días y la indiferencia espiritual que reinaba en la corte del Papa. Finalmente experimentó la paz espiritual cuando comprendió que la justificación es un don divino sin mérito alguno de parte del hombre, aunque a la fe deben seguir las buenas obras, no para alcanzar o ganar la gracia de Dios, sino como una manifestación de gratitud. Una de las principales diferencias teológicas que planteó Lutero es que la gracia proviene directamente del amor de Dios y que sólo la fe es instrumento de salvación, no las buenas obras humanas. Esto incidía directamente en contra de la práctica de las indulgencias cuya adquisición supuestamente permitía y permite hasta hoy, entre los católicos, la remisión de los pecados por parte de la iglesia romana, porque ellos tienen la facultad de usar la gracia exclusivamente ellos, la cual se considera como la única administradora de la redención. Las indulgencias eran una especie de certificado que otorgaban el perdón de los pecados. Te andaba con el certificado y pensaba que con esto llegará la puerta de San Pedro un día al cielo, le muestra el certificado y adelante muchacho. También se aplicaban y se aplican a los futuros contribuyendo a acortar su permanencia en el purgatorio, inventado también por los católicos. En 1517 tuvo lugar un notorio escándalo a causa de la promulgación de un... ...jubileo en Alemania... ...con una venta general de indulgencias... ...a cargo del augustino... Johann von Stupitz. Eh, ...según se decía... ...para sufragar los gastos... ...de la reconstrucción de... ...de la iglesia, la catedral de San Pedro en Roma... ...Lutero se opuso a tales prácticas... y clavó sus 95 tesis sobre las indulgencias en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre de 1517. Estas tesis, es, digamos, escritas originalmente en latín, fueron traducido, traducidas al alemán y repartidas por toda Alemania. Que generó desde luego gran indignación contra Roma y gran popularidad para Lutero. Así comenzó la gran reforma, pero lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo para seguir. Solamente digamos que, como en ellas prácticamente se desafiaba la autoridad papal, es decir, en las 95 tesis, surgió una. peligrosa controversia en aquellos tiempos de intolerancia. En 1518, durante su entrevista con el cardenal Keitano Lutero se negó a retractarse. Bien hecho, muchacho. En 1519 sostuvo un debate con el teólogo católico Jean Eck, cuyo resultado fue que el Papa publicó una bula papal de excomunión en contra de Lutero. Lutero le respondió con una serie de escritos teológicos en los que denunciaba cuatro de los siete sacramentos por considerar que ni eran bíblicos ni mucho menos los practicaron los llamados padres de la iglesia primitiva. Por supuesto que jamás los practicaron.